...en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa... ...una, una semana que han pasado muchas cosas... Eh, ...tanto a nivel nacional como a nivel internacional... Eh, ...y en las temáticas que siempre hablamos... ...pero a partir, para partir vamos a... ...a tener una nota con María Cecilia Bartolín... ...que nos va a comentar un interesantísimo tema... Hola, ¿qué tal amigos?... Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Y vamos a comentar en realidad varias cosas que han pasado esta semana. Partamos por la primera. Eh, el tema del cuarto retiro. Que es interesante e importante para toda la gente. Porque si bien es cierto, eh, en el gobierno, en el parlamento, hay quienes dicen que la gente ya no necesita dinero. No están tan así. Eh, sabemos que el Banco Central subió la tasa de interés por lo tanto todo ha encarecido y los sueldos siguen siendo los mismos y hay mucha gente que está ahora trabajando de manera independiente porque han invertido su plata eh, en arreglar sus casas y además en una inversión para poder ser sus propios jefes y esto se lo debemos a una sola persona, Carolina Goch ella votó en contra si bien es cierto, eh, esta ley no está muerta, ¿ah? se va a reflotar eh, y puede volver a, a, a pasar por eh, por votaciones y podemos seguir adelante, hay que seguir apoyándola nada más. Pero debemos recordar, este país, eh, todos nosotros los ciudadanos debemos tener memoria y recordar la próxima vez que ella vuelva a ser candidata de algo, Recordar que ella votó en contra de la gente, para nunca más volver a votar a todos aquellos que voten en contra de la gente. Eso es muy, muy importante. Por otro lado, tenemos que esta semana eh, se votó favorablemente la acusación constitucional en contra de del presidente. Efectivamente, hay aquí, más allá de que a uno le guste o no le guste este presidente... Eh, hay un tema de colusión, hay un tema de delitos eh, por el cual él está cuestionado no solamente a nivel político, sino que también a nivel eh, de fiscalía y una investigación. Él está como imputado, por lo tanto hay un delito y no puede ser en ninguna parte del mundo un presidente puede estar imputado, puede tener eh, estar en entredicho. Por lo tanto, me parece muy bien que esta acusación haya salido adelante y esperamos, por supuesto, que ahora tiene que pasar por el Senado, que el Senado eh, haga, haga lo propio. ¿ah? Y, y de verdad, más allá de quien sea, eh, por un tema de justicia y de dignidad, este país no puede tener como presidente a una persona que está imputada ...y que está cuestionado su forma de actuar... Eh, ...creemos que hay que estar atentos respecto de eso... Eh, ...la próxima semana, según tiene el Senado... ...y hay que estar atento respecto de eso, como les digo... ...por otro lado, quiero ir a... ...al tema de las candidaturas... ...lamentablemente, y habla a título personal siempre... Esta es la visión que yo tengo, mía. No hay un candidato hoy, entre los que están, eh, uno más arriba, otros más abajo, encuestas, no encuestas. No hay un candidato que de verdad represente a la gente. Y la gente no se siente representada por ninguno de estos candidatos. A lo mejor unos más, unos menos, pero no hay candidato. ¿Qué es lo complicado de esta situación? primero, todos los que salimos a la calle eh, dijimos y gritamos muchas veces nunca más sin nosotros pero resulta que ahora estamos en la disyuntiva de elegir el menos malo, otra vez porque lamentablemente vamos a estar en esa situación nos gusta o no nos gusta pero aquí eh, yo quiero apelar a las mujeres por un lado, y a los que votamos. Es cierto que vamos a tener que elegir entre el menos malo, pero no podemos elegir a un candidato que en su programa de gobierno, estoy hablando de programas de gobierno, los he leído al menos tres, he leído completos, eh, nos lleva a retroceder 100 años, a lo menos en los derechos de la mujer. No podemos hacer eso. No podemos votar o dejar que salga un candidato que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer. No queremos no podemos votar. Todas las mujeres que salimos el 8 de marzo de este año, que se repletó toda la... la estaba repleta, fue una cosa impresionante, maravillosa además. Y pacífica, ojo, 100% pacífica. Todas esas mujeres tenemos que votar por cualquier otro candidato que no quiera ese retroceso que lamentablemente el candidato Kass está llevando adelante en su programa de gobierno. Su programa de gobierno nos lleva 100 años atrás eh, en respecto de los derechos de la mujer. Eh, quiere eliminar el ministerio de la mujer... Quiere eliminar eh, Muchas leyes Que va a favorecen a la mujer eh, Todos los subsidios Que se den a mujeres Se van a dar a mujeres casadas Pero resulta que en este país Hay un alto porcentaje de mujeres Que sacan adelante a sus hijos Porque están solas Y no todo el mundo se casa Hay mucha gente que se junta Entonces Está discriminando Bueno, partamos por la discriminación que piensa hacer respecto de los migrantes, quiere hacer una zanja para que no entren en la frontera, cosa que lo no encuentro criminal, eh, porque no es humano, porque todos tenemos derecho a movilizarnos, porque si no fuera por eso, muchos de ellos no estarían aquí, porque su abuelo vino de Europa arrancando, y si no le hubieran permitido entrar, él no estaría aquí. Por lo tanto, la migración es un derecho humano. Eh, tiene muchas otras cosas. Yo les sugiero que lean el programa de gobierno de todos los candidatos eh, y voten a conciencia respecto de eso. Ahora, como les decía, no hay un candidato que represente de verdad a la gente, pero sí tenemos que votar. Y tenemos que votar por el que más nos represente, tal vez no es el que pudiéramos querido, pero sí por el más que nos represente y que no retroceda los derechos de la mujer a más de 100 años. Pero hay que ir a votar, porque si no, luego no vamos a tener derecho a quejarnos. Yo sé que hay mucha gente, me incluyo entre ellas, que está cansada y que está desilusionada, no solamente de los políticos, de los partidos políticos, de los políticos de los parlamentarios de, de la gente de gobierno de las instituciones porque estamos desilusionados de todos ellos pero si nosotros no vamos a votar corremos el riesgo de personas como eh, el candidato de derecha eh, CAS salga y eso nos llevaría a un retroceso brutal respecto del tema de las mujeres por otro lado no quiero no tocar un tema eh, muy complicado que es el tema de la Araucanía Eh, donde en todos los medios se habló, se hizo un referéndum respecto a si la gente en la Araucanía quería o no quería seguir con el estado de excepción. Primero tenemos que recordar una cosa súper importante y que es que la Araucanía es una de las regiones que tiene menor acceso a internet eh, y a televisión y a, y a, y a todo tipo de eh, eh, posibilidad de, de informarse. Es un punto uno. Segundo, del universo total de la gente que está inscrita y que vive en la Araucanía, solo un 16% votó. Entonces, cuando hablan de el 80% de la gente votó a favor de seguir con la militarización, en realidad es un 12% del total. Un 12% que no es representativo de... ...de toda la gente que vive en esa región. Por lo tanto, ese 80% que en todas partes salió, no es un 80%. Es un 80% del 16% del universo total de votantes que hay en la Araucanía. Lo que representa un 12% real. Por lo tanto, no es representativo. Un 40% o un 50% de todos los votantes en la región sería representativo o por lo menos representativo de la mitad pero un 12% no es representativo de nada y ojo, eh, quiero detenerme un poquitito en unas imágenes que aparecieron en todas partes en los noticiarios y en otros lugares y en redes sociales también de un grupo de, eh, supuestamente, y voy a decir por qué digo supuestamente de mapuches encapuchados todos, con armas automáticas, eh, eh, disparando al aire y eh, poco menos que amenazando a la policía y a los militares de que fueran a, a meterse a la al territorio del Gualmapo. Me llaman la atención muchas cosas. Primero, eh, la estatura y la contextura de quienes estaban en ese grupo, no son representativos del pueblo mapuche. Lamentablemente, eh, si somos súper, súper objetivos y nos fijamos bien, el pueblo mapuche es un pueblo de personas más bien bajas, más bien de cuerpo o de torso más ancho, y todos estos eran altos, delgados, no tienen la contextura de el pueblo mapuche. Ahora, hacer eso es ir en contra de lo que ellos hacen, porque sería invitar a los militares a ir a la Araucanía. Y lo que ellos quieren es que se vayan, por lo tanto es absurdo que hagan una cosa como esa. A mí, personalmente, y hablo a título personal, me suena a montaje, uno más de tantos montajes que hemos visto eh, a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos años, Porque lamentablemente eh, todo el mundo tiene una cámara en el celular. Por lo tanto es muy difícil que hoy hagan montajes y la gente lo crea. Revisen las imágenes, piensen en lo que yo les digo, véanlo ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Pero los mapuches no hacen esos Además, hoy mismo eh, hay en las redes sociales un video de camiones quemados pero resulta de camiones quemados por personal que anda en camioneta que se cuadran unos a otros encapuchados ¿y quién se cuadra? militares se cuadran carabineros se cuadran frente a un oficial los mapuches no se cuadran y solamente queman los camiones nunca la carga porque los camiones no están asegurados las cargas siempre están aseguradas Perdón, al revés. Los camiones están asegurados, las cargas nunca están aseguradas, por lo tanto son solamente los camiones los que se queman. Eso es sospechoso, por decirlo de alguna manera. Piénselo, solo piénselo. Y lo otro es que quiero recordarles, cuando nos interesó a ir a votar el 25 de octubre del año pasado para decidir que queríamos una nueva constitución, fuimos muchísimos los que fuimos y votamos. Hoy, en esta elección, es tan importante como aquella vez ir a votar, porque no queremos tener un retroceso. El candidato Kass no quiere terminar con las AFP, no quiere bajar la dieta parlamentaria, no quiere que haya educación pública y de calidad para todos. Lo ha dicho públicamente en televisión, no estoy diciendo nada que él no haya dicho. Y él ha dicho que si Pinochet viviera, votaría por él. Él es un representante de la dictadura. Se puede disfrazar de todo lo que quieran, pero es un, un representante de la tiranía, de lo que nos tiene con la bota militar en el cuello. Tenemos que ir a votar. Si de verdad queremos cambios, tenemos que ir a votar. Porque si no vamos a votar, y hablo de todo, yo entiendo que la gente está desilusionada, yo también, pero tenemos que ir a votar. Porque si no, podemos eh, dejar que ellos saquen a su candidato y eso va a ser terrible para Chile y terrible sobre todo para los derechos de las mujeres que tanto ha costado ganar, que tantas luchas, que tantas muertes han costado. Si todas esas mujeres que salimos ...y llenamos la Alameda, votamos por un candidato, hacemos la diferencia. Así que a votar, a, a ejercer eh, ese derecho y ese deber cívico de elegir lo mejor para este país... ...y lo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos como futuro. Porque si queremos cambio tenemos que elegir un candidato que no nos lleve al siglo pasado... ...sino que, que mire al futuro al que vamos a tener que vigilar, por supuesto y presionar eso buenas noches muchas gracias María Cecilia eh, muy, muy completa la nota así que, bueno, ahí nos quedamos bastante claro con, con todas las cosas importantes que hemos eh, que estamos viviendo en nuestro país y, y que estamos próximos a a enfrentar bueno, eh en este momento, queridos auditores, todo el mundo habla de las vacunas, la tercera dosis, en la, en, la, en, la, en la conversación del café, en la conversación del trabajo, la tercera dosis, todo el mundo intuitivamente sabe que es, es veneno. Y la gente no hace nada. ¿Por qué? Porque ellos ya tomaron el control. Cuando digo ellos, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del, de la dictadura mundial. El nuevo orden mundial está impuesto ya nos tienen absolutamente controlados eh, eh, más allá de lo que de lo que pueda pasar en nuestro país pase lo que pase yo les aseguro que con cualquier gobierno vamos a tener caos con cualquier gobierno vamos a tener dramas y con cualquier gobierno que salga vamos a tener la misma drama porque esto está eh, instalado es una dictadura mundial Así que sea Boris, sea Proboste, sea Cas, sea quien sea, las cosas van a ser eh, caóticas. Porque bueno, eh, con todas las cosas que vamos a ir viendo, nosotros todos nos vamos a ir dando cuenta que estamos en el final de los tiempos, porque no es posible, no es posible que públicamente ya está quedando en evidencia de que, que nos quieren eliminar, que nos quieren matar, que quieren quieren una práctica eugenésica brutal, Y, y tengo varias información respecto de eso que no son son información tratado sacado de, de artículos científicos y, y muchas muchos testimonios de gente eh, que está relacionada con el tema es importante que nos demos cuenta qué tiempo estamos viviendo porque a veces todos nos resistimos no, no, no queremos creer y tendemos a tendemos a pensar de que de que pronto va a haber una normalidad que esto se va a acabar yo les dije una vez que no nos vamos a sacar la, la, la mascarilla nunca más eh, y, y lo reitero o sea eh, esto, eh, esto de, del, de la mascarilla tiene varios propósitos primero que nada debilita el sistema inmunológico porque estamos re, re, y eso lo puede contratar cualquier médico porque al estar respirando nosotros el mismo deído carbónico que que estamos evacuando eh, nuestro sistema inmunológico se, eh, se deteriora hay algunas mascarillas no todas que tienen eh, trazas de, de óxido de grafeno que, que tiene un, un objetivo bien muy específico no todas yo les recomiendo la mascarilla más corriente las más rasca esas que venden en la feria esas pesa celeste esas son las más saludables desde ese punto de vista y eh, Bueno, vamos con algunas cositas que vale la pena que sepamos. El ex vicepresidente Pfizer dijo, él, él se retiró de Pfizer, es una autoridad del tema, porque pasó 32 años en la industria dirigiendo la investigación de nuevos medicamentos. entonces Y se retiró por, por, por toda la inmundicia que vio ahí. su Dice que su gobierno le está mintiendo de una manera que podría llevarle a la muerte. El doctor Michael Jeddon, ex vicepresidente y jefe científico de Pfizer para alergias y problemas respiratorios, pasó 32 años dirigiendo la investigación de nuevos medicamentos y se retiró del gigante farmacéutico. Abordó la propaganda demostrablemente falsa de los gobiernos en respuesta a la COVID-19, incluyendo la mentira de las variantes peligrosas, el potencial totalitario de los pasaportes de vacunas y la fuerte posibilidad de que estemos ante una conspiración peligrosa que podrían llevar a algo mucho más allá de la carnicería experimentada en las guerras y las masacres del siglo 20 Entre esos puntos principales se encuentran, primero, no hay ninguna posibilidad de que las variantes actuales de COVID-19 escapen a la inmunidad. Es simplemente una mentira. O sea, eso de que, de que sale un, inventan una nueva variante y hay que, hay que poner una nueva vacuna para combatirla, eso es falso. Con la, con la misma vacuna bastaría, si es que fuera efectiva como vacuna. Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo están repitiendo esta mentira, lo que indica que estamos asistiendo no solo a un oportunismo convergente, sino a una conspiración. Mientras tanto, los medios de comunicación y las plataformas de Big Tech están comprometidas con la misma propaganda y la censura de la verdad. Las empresas farmacéuticas ya han comenzado a desarrollar vacunas de refuerzo, booster, digamos, innecesarias para las variantes. Las empresas tienen previsto fabricar miles de millones de viales además la actual campaña experimental de la vacuna COVID-19 las agencias reguladoras como la Administración de Alimentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos han anunciado que dado que estas vacunas de refuerzo serán tan similares a las inyecciones anteriores que se probaron para la autorización del uso de emergencia no se exigirá a las empresas farmacéuticas que realicen ningún estudio clínico de seguridad o sea, ya están dominados y la, la farmacéuticas mandan ...y el, modelo, el gobierno mundial manda y esto es lo que se aplica. Y estas estas vacunas que están saliendo ahora son más venenosas que las primeras. Por lo tanto, esto significa prácticamente que el diseño y la aplicación... ...de las vacunas de ARN mensajeros repetidas y forzadas... ...pasan de la pantalla del ordenador de una empresa farmacéutica... ...a los brazos de cientos millones de personas... ...inyectando alguna secuencia genética superflua... ...para la que no hay absolutamente ninguna necesidad ni justificación. ¿Por qué lo hacen? Dado que no hay ninguna razón venina aparente, el uso de pasaportes de vacunas, junto con un reinicio bancario, para dar lugar a un totalitarismo como nunca se ha visto en el mundo, recordando la maldad de Stalin, de Mao o Hitler, la despoblación masiva, sigue siendo un resultado lógico. El hecho de que esto, al menos, podría ser cierto, significa que todos deben luchar como locos para asegurarse que este sistema nunca se forme posible juego final los pasaportes de vacuna ligados a las asignaciones de gastos control exhaust activo esto es la, esto es la implementación del, del chip que viene después creo que el juego final va a ser dice él él es una autoridad en el tema todo el mundo recibe una vacuna todo el mundo en el planeta se va a encontrar persuadido engatusado no, no del todo obligatorio pero acorralado para aceptar la ininscrición porque es así lo hemos visto Cuando lo hagan, cada individuo del planeta tendrá un nombre o una identificación digital única y una historia del estado de salud que será vacunado o no. Quien posea esa especie de base de datos única, operablemente en forma centralizada, aplicable en todas partes para controlar, para proporcionar, por así decirlo, un privilegio, se puede cruzar este umbral, este umbral particular o realizar esta transacción particular o no dependiendo de lo que los controladores de esa única base de datos de la población decida. Creo que de eso se trata, porque una vez que se tiene eso nos convertimos en juguetes y el mundo puede ser como los controladores de esa base de datos como los controladores de esa base de datos quieran. Podrías inventar una historia que trate sobre un virus y sus variaciones, sus mutaciones a lo largo del tiempo. Podrías inventar la historia y asegurarte de incrustarla a través de los medios de comunicación cautivos. Asegurarte de que nadie pueda contrarrestarla censurando las fuentes alternativas. Entonces la gente está ahora familiarizada con esta idea de que este virus muta, lo cual hace y que produce variantes, lo cual es cierto también, que podrían escapar a tu sistema inmunológico. Y eso sí que es una mentira. Pero sin embargo vamos a decirles que es verdad. Y luego, cuando le digamos que es verdad y digamos, pero tenemos la cura, aquí hay una vacuna complementaria, recibirán un mensaje basado en el sistema global. Este sistema es de identificación, DIN, y aparecerá, dirá, doctor Giedon, es hora de su vacuna complementaria. Y por cierto, dirá, sus privilegios inmunológicos existentes siguen siendo válidos durante cuatro semanas. Pero si no se vacunan en ese tiempo, lamentablemente será un Howard Person, o sea, una persona que está fuera del sistema. Y usted no cree eso, ¿verdad?, Así es como funcionará, y la gente simplemente se acercará y recibirá su vacuna de recarga. O sea, más veneno. Me preocupa mucho, dice él, que la vía se utilice para la despoblación masiva, porque no se me ocurre ninguna explicación benigna. Es absurdamente imposible que las variantes escapen a la inmunidad. Solo es una mentira. Si puedo demostrar que es que una cosa importante que los gobiernos de todo el mundo están diciendo es a la gente es una mentira. Usted debe tomar mis 32 años de experiencia como de opinión que dice la mayor parte de ellos, sino todos, es una mentira. La variante más diferente es solo un 0,3% diferente de la secuencia original, como se envió por correo electrónico desde Wuhan en enero del 2020. El 0,3% de la variante más diferente del planeta hasta ahora. Y otra forma de decirlo es, todas las variantes no son menos del 99% por7% idéntica entre sí. Así que creo que lo que acaba de decir es que los gobiernos y sus asesores... Múltiples, ...en múltiples países están mintiendo sobre las variantes. Eso es algo enorme, deberías comprobarlo. Tus lectores deberían comprobarlo. Si es verdad, ¿no crees que es aterrador? Lo fue cuando me di cuenta. Así que están mintiendo sobre las variantes y entonces, por supuesto ya que las variantes no son realmente diferentes no necesitas una vacuna top up ahora se te deben irresar los pelos de la nuca porque las están fabricando ahora mismo Para, ¿por qué mi gobierno no miente? ¿por qué te van a matar? esa es la respuesta y si reconoces que nuestros gobiernos están involucrados en una gran mentira no apagues el ordenador y vete a cenar deténgase Mire por la ventana y piensen, ¿por qué mi gobierno me miente sobre algo tan fundamental? Porque creo que la respuesta es que van a matarte usando este método. Van a matarte a ti y a tu familia. Los eugenistas se han apoderado de los resortes del poder y esta es una forma realmente artera de hacer que te pongas en fila y recibas alguna cosa no especificada que te dañará. No tengo idea de lo que será en realidad, pero no será una vacuna porque no la necesitas y no te matará en el extremo de la aguja, porque lo detectarías. Podría ser algo que produjera una patología normal. Será en varios momentos entre la vacunación y el evento. Será plausivamente plausiblemente negable porque habrá algo más sucediendo en el mundo en ese momento, en el contexto del cual tu desaparición o la de tus hijos parecerá normal. Eso es lo que yo haría si quisiera deshacerme del 90% o el 95% de la, de la población mundial. Y creo que eso es lo que están haciendo. Ahora no sé con certeza que vayan a usar este sistema para matarte, pero no se me ocurre una razón benigna y con ese pavor cier ciertamente podrían perjudicarte, o controlarte, así que deberías oponerte y oponerte enérgicamente. hacia una y este esto es, es impresionante esto que dice. Él, él dice, "Soy científico y puedo decirles que hablar con los no científicos utilizando la ciencia como herramienta no funcionará." no funcionará. Así que necesitamos filósofos, gente que entienda de lógica, de religión, algo así, que luche con esto y empiece a hablar en un lenguaje que la gente entienda, porque si lo dejamos en manos de los científicos, gente como yo, aunque tenga buenas intenciones, soy un verdadero eh, extraño y parlanchín en lo que respecta a la mayoría de la gente de la calle. No creen que el gobierno les vaya a mentir. Porque siempre piensan que el gobierno los protege de alguna manera, porque el gobierno siempre hace un doble juego. No creen que el gobierno vaya a hacer algo que los perjudique, pero sí hacen esas cosas. Por último, en una correspondencia por correo electrónico, el doctor Yedon concluyó, últimamente he comenzado a decir, el científico, ¿eh? que Dios nos salve, porque creo que necesitamos a Dios ahora, más que en cualquier otro momento, desde la Segunda Guerra Mundial eso es lo que dijo un científico y una autoridad en el tema porque él trabajó 32 años en la química Pfizer, que es la que está involucrada en este eh, en esta eh, en estas prácticas genocidas que son sin lugar a dudas eh, lo que quiere hacer esta gente eh, vamos a seguir con este tema porque hay muchas cosas que decir que son para quedar con la boca abierta pero para hacerlos más menos el tema, eh, tenemos un audio, eh, que lo vamos a comentar y después seguimos con esta temática porque así lo vamos matizando. Este vídeo no es una broma o paranoia de los clásicos alarmistas, este vídeo es real como la vida misma, y es un fiel retrato de las personas que son amorfas a la hora de concebir la vida sin pensar en nadie más que en ellos mismos. Y sin más futuro que el que le marca su edad pero una vez visto, solo te vendrán a la cabeza dos posibles preguntas. una. pero es verdad que existe el peligro de una guerra nuclear? y la otra, que culpa tengo yo? yo no puedo hacer nada. en la primera solo te recomiendo que eches un vistazo al panorama geoestratégico y de poder económico en el mundo actualmente. y en la segunda más que pregunta sería una reflexión que te harías. Joder, yo voté al tío este que está en el bando de los que están provocando todo. Así que vamos a reflexionar sobre la posibilidad real de una guerra nuclear, nada que no sepamos. Pero que es bueno poner blanco sobre negro, por si nos entra algo de raciocinio, y apuramos las escasas posibilidades de evitarlo. Creo que después de la forma en que se ha prodigado estos últimos tiempos en declaraciones el presidente ruso Vladimir Putin anunciando además que el sistema capitalista ya no tiene viabilidad. el mundo necesita respuestas de nuestros gobernantes occidentales, respuestas ya. los ciudadanos estamos en la obligación de exigírselas sin contemplaciones, pero como dije en vídeos anteriores, nos han capado los cerebros, y no vemos más allá de nuestro estatus social. sin importarnos un comino la gente que lo pasa mal, los humillados y ofendidos del planeta. No tengo ninguna esperanza de un despertar glorioso de los ciudadanos para que echen a esta pandilla de sátrapas que han convertido el mundo en un estercolero social. Por lo tanto quiero ser claro a la hora de analizar la situación que se nos plantea a todos, creo que el tema es lo suficiente serio como para no tomarlo en consideración, y no podemos caer en la absurda teoría de la amenaza del lobo, porque si no lo remediamos el lobo llegará en forma de hongo nuclear. Todos a buen seguro tenemos nuestros propios pronósticos pero cuando los hacemos, nos tenemos que basar en estudiar a fondo todo lo empírico que nos muestran los acontecimientos. Echar la vista atrás en la historia y analizar filosóficamente que mueve al ser humano, a creernos que una cosa nunca puede ocurrir cuando resulta que la historia nos ha demostrado que ya ha ocurrido antes. Por lo que bajo mi punto de vista, el que en nuestro subconsciente se instale la idea de que la humanidad no corre ningún peligro de verse envuelta en una guerra de este tipo, no deja de ser más que un acto de cobardía por nuestra parte. Un acto de vergüenza por ser incapaces de evitar que políticos vulgares y sátrapas dejan nuestros destinos, solo por el mero hecho de no ser capaces de pensar. Así que vamos a analizar primero lo que Putin está transmitiendo al mundo estos años con una claridad que no deja ni una coma a la especulación. Ha sido claro y tajante. Humanista y sobre todo retador por si alguien alberga alguna duda de que no recogería el guante en caso de un desafío. ¿Qué barbaridad sería pensar lo contrario, además de que no es el único, porque si Jinping viene advirtiendo de lo mismo. Putin lo ha dicho meridianamente claro. Un ataque nuclear a Rusia causará el fin del mundo. Hay que tener en cuenta además, que el presidente ruso Vladimir Putin cuando afirmó que Moscú no recurrirá a su arsenal nuclear más que en reciprocidad y si está seguro del impacto en territorio ruso, o de sus aliados, de misiles de algún enemigo. Pero advierte de que en tal escenario la respuesta de Rusia sería aplastante. Quiero decírselo a usted y quiero que lo sepan en el exterior, le dijo Putin al periodista. Nuestros planes de uso, aunque espero que esto nunca suceda. Pero los planes teóricos de uso de armas nucleares corresponderían a un ataque de respuesta, señaló Putin en una entrevista con el periodista ruso Vladimir Solovyov, para el documental, Orden Mundial 2018. Y además ironizó. Como ciudadano ruso y como jefe del estado ruso, quisiera preguntar, ¿para qué necesitamos un mundo en el que no exista Rusia?. Esta última frase que está dicha en tono irónico, es la más seria de todas porque les ha dicho a los gobiernos de la OTAN, que nunca serán los dueños del mundo, y sobre todo, ha analizado con ironía la falta de masa encefálica de los capitostes de la OTAN, que son capaces de llegar a pensar que Rusia se dejaría vencer y desintegrar por la OTAN sin plantar batalla. Es más profunda todavía. Como ya dije en vídeos anteriores, Putin nos advierte, ¿pero de verdad están pensando que pueden destruir Rusia sin pararse a meditar que los rusos no queremos un mundo sin rusos? Porque eso es lo que plantea la OTAN ahora mismo a Rusia, que desaparezcan los rusos del planeta tierra, teniendo un potencial militar suficiente para que desaparezcan todos los pueblos del planeta. Acojonante. Pero nos paramos a pensar, porque no exigimos a los gobiernos de la OTAN que dejen de acosar a Rusia con bases militares y sanciones varias? Que las desmantelen y empiecen a conformar un mundo mejor? ¿Tendrán algo que ver en esta forma de moldearnos el pensamiento, los tres poderes fácticos del feudalismo?, como son los señores feudales, las distintas iglesias y los militares. Pues bien, esta entrevista se la hicieron a Putin en 2018, y hoy en 2021 todo ha cambiado, porque a petición de la OTAN por su insistencia en acosar a Rusia, esta ha cambiado su política de defensa. Ahora Rusia dice que será ella quien marque las líneas rojas, y que si usar armas nucleares en primer lugar si Rusia es atacada incluso con armas convencionales y esto supondría un riesgo para la seguridad del Estado. Pues ya se ven las intenciones de la OTAN. De bueno, ahí teníamos eh, la diferencia entre lo que dijo el, el presidente Putin el año 2018, que dijo que exclusivamente usaría armas nucleares si es que es atacado por armas nucleares pero hoy día como ustedes escucharon en el 2021, es tanto el acoso, es tanta es tanto lo que rodean y provocan siempre a Rusia ah. eh, que hay eh, siempre eventos de impresionantes en el mar negro especialmente que que ahora ha dicho que tirará usar armas nucleares incluso si es que disparan con armamento convencional, o sea, con eso se vuelve evidentemente más probable el uso de las armas nucleares y bastaría con que con un par de armas nucleares o un, un, un pocas unas pocas armas nucleares para producir un invierno nuclear que significaría eh, que en el corto plazo toda la humanidad se va a morir porque se van a morir las plantas, se van a morir eh, todo, todo se va a morir a la larga. entonces no nos morimos de inmediato pero no va a ser una agonía terrible entonces las armas nucleares son pero lo peor que le puede pasar al a la humanidad. Y cada día se hace más probable la posibilidad cierta, porque la locura humana de esta gente de la OTAN, que está poseída por el ARVAN, que es la peste de las neuronas del cerebro, las mentes diabólicas, eh, no tienen discernimiento y, ha, y hacen locuras, porque Ucrania está tratando siempre de, de que la OTAN le permita su ingreso ahí y Putin dijo si Ucrania entra a la OTAN habrá guerra hoy día eh, en las repúblicas de en la zona de, del Donbass que está en la república de Donetsk y Lugansk donde hay eh, prorrusos, soldados prorrusos, pero es Ucrania en el, en el noreste de Ucrania eh, la OTAN por un lado tiene miedo de que de que Rusia haga lo mismo que hizo con Crimea vale decir que se la anexó después de un, de un referéndum un plebiscito donde el, más del 90% quiso volver a Rusia creen que aquí estos prorrusos puedan hacer lo mismo por eso que están también con mucha actividad eh, barcos, que se yo y, y en el Mar Negro, y hay, hay mucha, mucha actividad, mucha provocación y el presidente de Ucrania Bodimir eh, Zelensky también es, es tiene su país absolutamente destruido, entonces lo único que le queda para para mantenerse en el poder es buscar la forma de hacer guerra eh, es patético, pero a ese, a ese nivel llega la locura humana entonces eh, tenemos posibilidades de guerra ahora en Taiwán eh, con, con China, digamos por, por la injerencia de Estados Unidos que se metió a, a escondidas Eh, porque llegó una delegación también eh, de parlamentarios ¿no? y, y militares norteamericanos en un avión militar a Taiwán entonces China está pero indignado y la, la guerra o, va, o viene por Risa, Rusia con, con Estados Unidos o China por Estados Unidos por cualquiera de esos dos lados viene eh, y tengo la impresión de que de que iba a empezar con China pero pero me puedo equivocar es, un, es una apreciación mía no, no no está basado en ninguna información especial que tengas ni, sino que es porque Estados Unidos no va a soportar que china lo sobrepase económicamente y que le vaya perdiendo cada vez más eh, influencia en, en, a nivel mundial del punto de vista económico eso es lo que no va a tolerar china por eso es que me inclino por China pero es una apreciación personal que no tiene por qué ser la, la realidad bueno, era, era un poquito que quería comentar antes de seguir con este interesante tema que es, es realmente brutal y no podemos no mencionarlo porque hemos investigado harto este tema porque es un tema muy delicado y ustedes tienen que saber lo que está pasando y esto se es ha investigado de científicos independientes esto, no es fácil encontrar esta información ahora es evidente que estos productos que salen de las vacunas ¿cierto? en el torrente sanguíneo son tóxicos para los seres humanos es necesario detener de inmediato el programa de vacunación mientras se lleva a cabo el análisis de seguridad independiente para el alcance de todos los daños que los datos de la tarjeta amarilla del Reino Unido, esto es, son científicos ingleses, sugieren que incluyen tromboembolismo, enfermedad inflamatoria multisistémica, inmunosupresión, autoinmunidad y anafilaxia, así como la potenciación dependiente de anticuerpos la anafilaxia se refiere a shock reacciones de shock producto de las vacuna todas esas reacciones producen así es, pero un poco más complicado que eso porque al cambiar el virus los anticuerpos que ayudaron a combatir el virus original pueden en realidad aumentar la infectividad de la variante nueva en otras palabras, los anticuerpos generados por la vacuna pueden cambiar de bando dice aquí Y aumentar la gravedad de la enfermedad, en pocas palabras, pueden hacer que te enfermes más o que mueras. Los científicos lo saben esto desde hace mucho tiempo. En el estudio, Gary Navel, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, National Institute of Allergy and Infection Disease, en Inglaterra, inyectó a ratones con la proteína de una de espiga que es la que produce el virus del SARS-CoV-2 tomada de un paciente humano infectado a principios de el 2020 a continuación se recogieron los anticuerpos que produjeron los animales en experimentos de laboratorio se demostró que estos anticuerpos eran incapaces de atacar la proteína de la espiga de una cepa diferente del sars aislada de un paciente infectado a finales de el 2020 a continuación el equipo comprobó ...que si los anticuerpos atacaban las proteínas de la espiga de las dos cepas del SARS-CoV-2 ...de las cuales se cree que el virus saltó originalmente a los humanos. En este caso encontraron indicios de que los anticuerpos potenciaban la calidad del virus para infectar las células. Esto plantea la posibilidad de que una vacuna contra la cepa del virus SARS-CoV-2 puede resultar ineficaz contra otras. Y lo que es peor... Un pinchazo contra una cepa podría incluso agravar una infección por el virus. Entonces, es, esto es, dice una gran preocupación. Porque de alguna manera, claro, eso le estaría dando razón a quienes eh, están diciendo que tiene que haber más vacuna Una vez que la vacuna entra en el sangu torrente sanguíneo, penetran las células que recubren los vasos sanguíneos obligándolas a producir proteínas de piga que sobresalen en el torrente sanguíneo como millones de espinas microscópicas. Estas espinas activan las plaquetas de la sangre, lo que desencadena la coagulación de la sangre, seguida poco después por una respuesta inmunitaria que destruye las células infectadas, debilitando así el sistema vascular y agotando el suministro de linfocitos asesinos. De este modo, la vacuna lanza un doble ataque a la infraestructura crítica del organismo, causando un daño tisular, tisular se refiere a tejidos, generalizado en todo el sistema circulatorio, dejando el sistema inmunitario menos capacitado para defenderse de futuras infecciones. Claro, las personas, eh, tal como lo hemos visto en varias veces, eh, las personas que han tenido COVID quedan muy debilitadas. Por cierto, es muy exagerado llamar a estas inyecciones vacunas híbridas, Tienen tanto en común con una vacuna tradicional como un pitón con una mesa de café. Nada. El apelativo de vacuna se eligió para reforzar la confianza del público. Eso es todo. Es parte de una estrategia de marketing. No hay ninguna similitud real. La mayoría de la gente confía en las vacunas y las ve como un brillante ejemplo de logro médico. Eso está en el chip de las personas. Las compañías farmacéuticas querían aprovechar esa confianza y utilizarla para sus propios fines. Por eso llamaron vacuna, en lugar de terapia génica, que describe mejor lo que realmente hace esta vacuna. Pero como hemos dicho, es solo una estrategia de marketing. Entonces, bueno, aquí no estamos refiriendo siempre a la vacuna la, la, la Pfizer, que es lo muy la, la, la realmente complicada. ¿Qué presagian los datos de Pfizer sobre los efectos biológicos en humanos? La rápida apiración de la proteína de espiga en la circulación. La toxicidad para los órganos con altos índices de absorción previstos, en particular la placenta y las glándulas mamarias. <ríe> la penetración de algunos órganos podría ser mayor con la vacuna real que con este modelo de luciferasa. La rápida entrada de la vacuna modelo en la circulación significa que debemos esperar que la proteína de la espiga se exprese dentro de la circulación, particularmente por las células endoteliales la fina capa de células que recubren los vasos sanguíneos. Hemos visto antes que esto llevará a la activación de la coagulación de la sangre a través de la activación directa de las plaquetas, también probablemente más importante a través del ataque inmunológico a las células endoteliales. Los datos de Pfizer sobre animales presagiaban claramente los siguientes riesgos y peligros. Coagulación de la sangre poco después de la vacunación, lo que puede provocar ataques cardíacos, derrames cerebrales y trombosis venosa. Graves daños a la fertilidad femenina, graves daños a los bebés amantados, toxicidad acumulada después de múltiples inyecciones. Con la excepción de la fertilidad femenina, que siempre puede ser evaluada en el corto periodo de tiempo durante la cual las vacunas han estado en uso, todos los riesgos mencionados han sido corroborados desde las vacunas que se han puesto en marcha, Todos se manifiestan en los informes a los diversos registros de eventos adversos. Esos registros también contienen un número muy considerable de informes sobre abortos y nacimientos de niños muertos poco después de la vacunación que deberían haber provocado una investigación urgente. Es especialmente preocupante la lenta eliminación de los lípidos cationicos tóxicos en personas inyectadas repetidamente con vacunas de ARN mensajero que contiene estos lípidos. Esos lípidos envuelven la proteína espiga para que el anticuerpo no ataque a la proteína espiga en, en una primera instancia. Esto daría lugar a una toxicidad acumulada. Existe la posibilidad real de que estos lípidos catiónicos se acumulen en los ovarios. El grave riesgo implícito para la fertilidad femenina exige la atención más urgente del público y de las autoridades sanitarias. En cuanto a la campaña de vacunación masiva, es el proyecto más maniático genocida jamás ideado por el hombre. Sencillamente no hay forma de calcular la cantidad de sufrimiento y muerte a la que nos vamos a enfrentar por confiar en personas cuyas políticas fueron evidentemente moldeadas por su odio indomable a la humanidad. Como dijo el microbiólogo alemán, el doctor Shukarit bakdi al final vamos a ver enfermedades y muertes masivas entre personas que normalmente habrían tenido vidas maravillosas por delante. Estos son artículos científicos, no son filosóficos, no son del mensajeros del cielo, no, son artículos científicos por eso que lo destaco por las cosas que dicen que son absolutamente brutales bueno, eh, seguimos eh, aquí en Estados Unidos ahora médicos afectados por la comuna COVID-19 testifican en Washington DC sobre crímenes contra la humanidad los CDC, la FDA el IMIES y, y FAUCI no se no se presentaron, un senador estadounidense llamado Ron Johnson ha sido en todo momento el único miembro del gobierno federal que se ha atrevido a exponer los crímenes que está cometiendo la Big Pharma que es la gran industria farmacéutica que es una industria de muerte a través de la respuesta gubernamental de la COVID invitaron a un montón de autoridades y ninguno fue o sea las autoridades están con, con la matanza con la OMS, con la, con la ONU con el poder mundial Pero ninguno de estos invitados se presentó. Son, por supuesto, portavoces controlados por la Big Pharma, la industria farmacéutica, un monstruo, que solo aparecen en público con los medios de comunicación corporativos, propiedades de las farmacéuticas, donde saben de antemano cuáles eran las preguntas y el guión de cómo responderlas. Los medios de comunicación corporativos tampoco aparecieron para cubrir este evento, verdaderamente histórico en Washington, D.C. La mesa redonda se grabó y duró más de tres horas y media. Puedes ver el evento completo en un canal, ahí aparece. El senador Johnson comenzó la sesión afirmando que aquellos que se atreven a decir la verdad sobre las inyecciones COVID-19 en público pagan un alto precio por hacerlo. Seguramente lo han pensado. No hay necesidad de imponer la vacuna COVID-19. Si la vacuna funcionara y detuviera la transmisión, los vacunados no tendrían miedo de, de los no vacunados. Si la vacuna COVID-19 no detiene la transmisión, entonces la obligatoriedad no tiene sentido. Y es muy lógico lo que dice. Brian Dredsen fue una participante del ensayo clínico de AstraZeneca, que también es del mismo tipo de ARN mensajero. La AstraZeneca es una, una es británica en Utah y es cofundadora de la red, una organización de defensa de los pacientes dedicado a aumentar la conciencia sobre los efectos adversos dijo ella siento que me están el truculando las 24 horas del día eso es el efecto de la vacuna pensó que estaba sola y que era un caso aislado pero luego descubrió que había miles de nosotros a los que se le legaba la atención médica y el reconocimiento como por lesionados por la vacuna decidieron pasar a la acción cuando vieron que los niños eran objeto de estas vacunas mortales se pusieron en contacto con todas las entidades políticas posibles para hablar de las lesiones y muertes provocadas por estas vacunas. Cody Flint, un piloto comercial de Cleveland MS, que acumuló 10.000 horas de vuelo, y al que se le diagnosticó una fístula perilinfática izquierda y derecha, una disfunción de la trompa de eustaquio y una presión intercranial elevada tras la vacunación de con COVID-19 de Pfizer. Esto, esto experimentó estos efectos secundarios mientras volaba. Dice, bueno, no quiero entrar en, en detalle después. Ernest Ramírez es un padre de, de Austin, TX, Texas, cuyo único hijo se desplomó jugando al baloncesto y falleció de miocarditis tras la vacunación de Pfizer. Kyle Werner es un corredor profesional de bicicleta de montaña de 29 años y dos veces campeón nacional de Boyce y D, al que se le diagnosticó periocarditis tras la vacunación y su carrera obviamente ha terminado. Doug Cameron es un gerente de operaciones agrícolas de Iowa que está permanentemente paralizado después de la vacunación con COVID, 19 bueno, o se le dio parálisis. Susana Newell es una triatleta, son deportistas, o sea, no son personas que uno puede decir son mayores que no. de Saint Paul, Minnesota, a lo que se le diagnosticó una enfermedad autoinmune y que depende de un andador o un bastón para caminar tras la vacunación contra el COVID. Kelly Ann Rodríguez, una joven madre de Tacoma, en Wyoming, que depende de un andador y sufre convulsiones tras la COVID-19 también, en el mismo caso, parecido. Ahí tenemos ejemplos concretos de cosas, de efectos secundarios que se van produciendo, no al, no inmediatamente, sino en el mediano plazo, con las vacunas eh, de Pfizer y de AstraZeneca, que son todas con ARN mensajero, que es la que más le hemos dado siempre, Eh, información y diciendo que realmente es una es una vacuna brutal porque tiene efectos impredecibles en el mediano plazo ahora vamos a cambiar un poco de tema para no hacerlo tan agobiante porque el, el tema es apasionante desde el punto de vista que, es que, es que, es que cuesta creer que sea tan brutal y tanta maldad. Uno, uno se resiste cuando busca artículos científicos, las colmas connotadas revistas de la ciencia hablan de este tipo de cosas y nosotros vemos que en nuestras marices las autoridades no están matando, pero la gente que ve televisión está acostumbrada y creen que los gobiernos tienen el ismo y te creen que los gobiernos hacen el bien de la gente. Hacen el le dan bono, hacen cosas para la gente aparentemente para para que mantengamos esa idea estúpida que los gobiernos quieren mucho bien, pero lo convenzamos tenemos que entender de alguna buena vez que los gobiernos en este momento están empecinados más allá de sus ideas políticas eh, de llevar a cabo el plan mundial de eugenesia que es la prioridad, porque los gobiernos no mandan, ellos son mandados por un poder mundial y eso eso a lo mejor hoy día es Ustedes no lo creen totalmente Pero cada día que pase Queridos auditores, yo les prometo que va a ser Más evidente y más y más brutal Y ahora para Para refrescarnos un poquito Vamos a leer Un mensaje del cielo Que es de una Una, una vidente italiana Que no, no es Giorgio Bon Giovanni Es un Evidente, pero para que vean que en, la, en el sentido que va, es un, es una vidente católica, pero es impresionante para que vean que va en la misma dirección de las cosas que hemos conversado. Hijos amados, yo soy Jesús, soy su Salvador, soy el que ahora los tomará dentro de sí mismo para darle la belleza que le pertenece. Todas las campanas suenan al sonido de la trompeta. Aquí el ángel del Señor llama la atención sobre un pueblo distraído, tomado por las cosas del mundo. Ya no absorto en Dios, sino lejos de él, por el gran pecado al que se convirtió. Debo intervenir ahora, dijo míos, para aquellos que dicen que era Jesús. Bueno, ahí en un mensaje está diciendo que va a entender mí. Esta vez está predestinada al cambio. Esta humanidad debe arrepentirse, debe hacer su propia elección, la de regresar a mí, su Dios creador, o regresar con Satanás. Miren hacia arriba, oh hombres, no se dejen llevar por la muerte. El cielo todavía los llama con tanto amor a la verdadera conversión. La iglesia terrena, escuchen, ha caído en manos del enemigo. Escuchen lo que dice Mis sacerdotes se han vendido por una miserable pieza de plata. La codicia del dinero los ha cegado. La silla del poder los ha arrebatado a Satanás. De mi monte sagrado descenderé. Tomaré mis ovejas en mí y las pondré en mi santo redil, donde se encontrarán consuelo y gozo. Mis consagrados, o sea los sacerdotes, han perdido la perla de pureza. La lujuria se ha apoderado de ellos. Mis hijos acampan y se deleitan en el mal. Sus corazones se han vuelto negros como la brea. Hoy, hijos míos, cuánto dolor hay en mí, vuestro Dios. Tú has ensuciado mi salto altar. Por tu arrogancia has caído en el engaño. Has perdido el juicio. Has bebido el cáliz de la muerte. Serás condenado para siempre. Traidores. Como Judas, tú también me has dado la espalda. Me has vendido por unas monedas, los que te marcaron en Satanás. Tu morada será el infierno. Eso es lo que les dice a los sacerdotes, que se parece bastante a lo que le dijo la Virgen a los sacerdotes acá, y por lo cual lo desecharon, la desecharon y la vilipendiaron. Escribe, hija mía, escriba de mi sagrado corazón, Escribe a mi iglesia, o oh, ustedes, cardenales, obispos, sacerdotes, escuchen estas palabras mías. Fátima está terminando, o sea, se está por cumplir la última parte de la protesía de Fátima, que es el regreso Cristo. El templo está profanado, a causa de los tra traidores muere la iglesia terrena, las sagradas escrituras puestas a un lado... Querías tomar el lugar de Dios, pero has perdido. No te queda nada. Tu corazón derramará sangre por tu necedad. Continuaré mi batalla y disfrutaré de mi victoria con todos mis hijos, los que han renunciado al encanto del diablo y se han llevado la mejor parte. Dios por la eternidad. Prepárate para la advertencia. Sucederá pronto. Ese es el aviso, la advertencia. Cuando todo parezca ahora, en manos del diablo ahora con lo que estamos hablando queridos auditores acaso no no parece que estamos en manos del diablo que, que, que, que está matando a la gente y en nuestras narices sin que podamos hacer nada cuando todo parezca ahora en manos del diablo aquí yo, Dios el creador tu padre despertaría la humanidad para mí ¿cuántas veces que hemos hablado del aviso queridos auditores? hemos dicho que en el fondo ahí vamos a ver cómo realmente somos vamos a ver y podemos tener la posibilidad de enmendar el rumbo, repetirnos y enmendar el rumbo. Con mi poder sorprenderé a los hombres. Me verán, serán desplazados, en su corazón sentirán el miedo de mí, pero no comprenderán de inmediato, porque están ausentes de mí, han vivido el mundo y se han revestido de luces falsas. Entonces, y solo entonces, Gritarán con todo el aliento que tengan en el cuerpo. Padre, sentimos tu ira. Estarás loco, no entenderás, porque no estarás preparado, dice el Señor. Habéis cuestionado mi verdad, os habéis desvanecido la magia de Satanás, que como buen seductor consiguió apartaros de mí. Pero yo soy, oh hombres, lo sabían, pero en su orgullo me desafiaron, y me abandonaron para seguir a sus ídolos de este mundo». Llénate de brillo y lujuria. Disfruta del pecado al máximo. Satanás te ha dejado ciego. Te ha quitado la claridad. Te has abandonado su juego y ahora no será posible salir de tu círculo de muerte. El fuego lloverá del cielo. La tierra temblará por todas partes. Suérenos y ruidos vendrán del cielo. La ira de Dios será terrible. Acuérdense que en la Escritura dice, y habrá gran tribulación en entonces como nunca la ha habido y nunca la habrá o sea, ahí dice que va a ser brutal has destinado tu vida al infierno o los hombres en tu libre albedrío lo has elegido ahora seré tu Dios creador para tirar de las riendas basta hijos míos, basta habéis tocado fondo habéis ido más lejos no puedo esperar más Hijos míos fieles, mi pequeño descanso pide mi intervención, porque el cansancio es grande, y el deseo por mí es grande. suplica mi regreso temprano, gritan su gran amor por mí. Me pusieron, guiados por María, luchan contra el mal y suplican misericordia. Mírame, mis bienenturados hijos, su Dios ha escuchado su lamento ha acogido su ofrecimiento por la salvación de esta miserable humanidad ahora es tiempo de que yo les dé la justa recompensa, elevándolos hacia mí, para deleitarlos en mí, se acabó el tiempo en esta segunda parte está hablándole a, a los pocos que lo siguen de verdad que no son los sacerdotes claramente mírame mis bienaventurados hijos su Dios ha escuchado su lamento, ha escogido su sufrimiento por la salvación de esta miserable humanidad, ahora Os vengo de que yo le es tiempo, perdón, de que yo les dé la justa recompensa elevándolos hacia mí para deleitarlos en mí. ¿Cómo los va a elevar hacia hacia mí? ¿Cómo los podría pensar uno en quien Jesús nos va a elevar hacia él? ¿Acaso no hemos hablado de la evacuación planetaria por parte de las naves de los ángeles, que son las naves extraterrestres? que dicha en la Biblia incluso todos estarán en un campo uno será tomado y el otro se dejado dos mujeres están en un molina una será tomada y la otra dejada y también dice claramente los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra eso es textual de la Biblia entonces ahí le estoy explicando cuando el Señor dice elevándolos hacia mí, para deleitarlos en mí. Se acabó el tiempo, ha llegado la epifanía para que el mundo me reconozca. Los magos me han honrado, adorado y postrado ante mí. Reconocieron al Dios que salva, caminaron siguiendo la estrella que les envié como guía. Los guié hacia mí y me respondieron su amor. Hoy los espero, visítenme hijos míos. Reconózcanme y pidan perdón Porque ha llegado el momento de mi manifestación Todos ustedes son amados Todos están en mi sagrado corazón Como Padre y Dios los espero Para que les den gracia en mí No sean tontos Arrepiéntanse ahora Y pidan perdón por sus pecados Renuncien a Satanás Y yo los temeré en mí Y les daré de mí Vamos hijos Amados, he visto vuestra iniquidad Reconozco vuestra humanidad, pero quiero oír quiero oírme llamar padre. Quiero ser todo para vosotros. Ven a mí, no te demores más. Te amo. Si eres capaz de comprender estas palabras, serás salvo. ¿Se dan cuenta el infinito amor y la misericordia? A pesar de todo, de que nosotros como humanidad hemos sido nefastos, que tocamos fondo, como nos dice el Señor, y sin embargo la oportunidad está ahí, llegar y tomarla, por eso que les quise mencionar este mensaje que lo encontré, pero brutal, pues eh, lo escogí con pinza, porque realmente es brutal, eh, en esta oportunidad parece que no tenemos preguntas en nuestros auditores, pero vamos a ver si, no, te... no tenemos mucho tiempo, pero veamos qué pasa con Producción me dirá si tenemos unos minutos para leer la parte del Evangelio apócrifo que nos corresponde, que sería interesantísimo compartirles. Ya, Producción me dio el paso. Gracias Producción. Eh, a ver, vamos a, a leer un, un, un breve... Eh, que tiene una brutal enseñanza Verdaderas enseñanzas de Jesús Para que vean lo que son las enseñanzas de Jesús Que no tiene nada que ver con lo que nos enseñan las religiones Nada que ver Esto ocurrió cuando Jesús andaba en, en la India en sus años perdidos eh, La doctrina bramámica de Castas Jesús la repudia Para que ustedes sepan, queridos auditores, bramánica significa de Dios, porque en, en la India a, a, a Dios le llaman Brahman. Ese es el nombre que le ponen a Dios, al, al todo, a Brahman. Jesús la repudia y enseña la igualdad humana. Esto ofende a los sacerdotes que lo arrojan del templo. mora con los sudras y les enseña. Los sudras son los... La, la última casta, los los la, los los que son de color, los, los más humildes, los más, lo que son, pero ya esclavos prácticamente. Y les enseña. Cuatro años permaneció el niño judío en el templo de Haganah. Un día estando sentado entre los sacerdotes les dijo, les ruego decirme todos sus puntos de vista en lo relativo a castas. porque dicen que a los ojos de Dios todos los hombres no son iguales? pregunta Jesús un maestro se puso de pie y dijo el uno santo al que denominamos Brahman hizo al hombre a su gusto y el hombre no tiene por qué quejarse de esto en el comienzo de la vida humana bram Brahman habló y cuatro hombres comparecieron ante él de, de la boca de Prara, para Brahman procedió el primero fue el hombre blanco, semejante a Brahman es el más alto y el exaltado o sea, el, el de la clase social más alta está por encima de toda necesidad y no necesita trabajar <ríe> es el sacerdote de Brahman el uno santo el que actúa en todos los asuntos terrenos el segundo hombre fue rojo procedió de la mano de Parabrahman y se llamó Shatrilla y fue creado para rey, gobernante y guerrero siendo su deber el de proteger a los sacerdotes o sea, los sacerdotes estaban primero que los reyes y de las partes interiores de Parabrahman procedió el tercer hombre al que se denominó Visya es el hombre amarillo cuyo deber es el de arar la tierra y guardar aves y rebaños. Esto no lo dice Jesús, obviamente lo está diciendo un maestro hindú. Jesús después lo va a corregir. Es el hombre amarillo, entonces decía, cuyo deber es arar la tierra, guardar aves y rebaños. Ese es un trabajador. Y los pies de parabramán procedió el cuarto hombre al que se denomina Sudra, que es el hombre negro que tiene la más baja posición el sur es el sirviente de los hombres no tiene derecho alguno que nadie tenga que respetar, no se le permite oír no se le permite leer los Vedas que son los libros sagrados y para él alzar la, a ver la cara de los sacerdotes o del rey le significa la muerte y solo la muerte puede terminar su estado de esclavitud y ahí intervino Jesús y dijo entonces para Abraham no es un dios de justicia y de rectitud ya que consumido mano fuerte ha exaltado a unos y humillado a otros, y no les dijo más, sino que elevando los ojos al cielo dijo, y Dios Padre que has sido, que eres y que serás por siempre, que sostienes en tus manos la balanza de la justicia y de la rectitud, que con lo limitado de tu amor has hecho a todos los hombres iguales, el blanco, el negro, el amarillo y el rojo, puede mirar su faz y decirle, Padre Dios nuestro, tu padre de la raza humana alabó tu nombre. Los sacerdotes se irritaron ante esto, con las palabras que Jesús habló se lanzaron sobre él lo capturaron y le habrían hecho daño pero Lamas, Lamas levantó la mano y dijo sacerdotes de Brahman tened cuidado, no sabéis lo que hacéis esperad hasta que conozcáis al Dios de este joven que este joven adora he visto a este joven en meditación y le he visto rodeado de una luz más refugiente que la luz del sol tened cuidado porque su Dios puede ser más poderoso que Brahman si Jesús habla la verdad si tiene razón, no podéis forzarle a desistir. Si está en un error y vosotros estáis en lo justo, sus palabras nada producirán, ya que justicia es poder que al final prevalece. Con esto los sacerdotes se refrenaron de hacerle daño a Jesús. Pero uno de ellos habló y dijo, por ventura este joven insensato no ha hecho violencia a este sagrado alumán para Abraham. La ley es clara y dice, quien vilipendee el nombre de Abraham morirá. La mamá intercedió por la vida de Jesús. Entonces los sacerdotes cogieron un azote de cuerdas y le arrojaron del lugar, y Jesús se fue y encontró al albergue con los negros, los amarillos y los suficientes cultivadores de la tierra. A ellos les habló primero de la doctrina de la, de la igualdad, de la fraternidad humana y de la paternidad de Dios. La gente sencilla lo oía con deleite y aprendía a orar Padre Dios nuestro que estás en el cielo. Eso es lo que le quería compartir que son enseñanzas de los evangelios apócrifos que son escritos eh, sagrados pero que nos que en forma arbitraria han sido eh, que no, no sean no, no sé sea, no han sido aceptados por quienes manejan las religiones los de poder porque servirían para abrir la, la, los ojos a la gente y es lo que el poder de las religiones no quiere quiere mantener a la gente ignorante para ellos se la única ventana hacia Dios y manejarnos a través del rito y nuestra ignorancia. Entonces, eh, Eso les quería comentar y para para terminar una una pequeña reflexión. Nosotros somos lo que sentimos en momentos de tranquilidad todos en un momento eh, nos alteramos todos en un momento hacemos cosas y que en algún momento de tranquilidad nos arrepentimos ¿por qué? porque quien gobierna en el momento de tranquilidad es la parte más elevada de nosotros que se manifiesta a través de la intuición ese es el verdadero nosotros, ese es el verdadero yo ese es el que ha aprendido lecciones que ha hecho que por ejemplo después de nosotros estar alterado eh, eh, a repartirnos de eh, una determinada cosa y tomar un rumbo distinto al que inicialmente habíamos tomado esa es la esencia esa es la esencia que hace que se construye a través de los milenios por distintas elecciones por distintas deudas que hemos pagado pero la evolución se construye a través de las elecciones, elecciones acertadas o equivocadas. Pagando deudas nosotros aprendemos a hacer con el tiempo las elecciones acertadas. Hoy día el mundo nos quiere llevar a que dejemos de hacer elecciones. Nos quiere llevar a la inteligencia artificial para transformarnos en robot. O sea, evidentemente que ese hombre deja de hacer elecciones cuando la esencia de la evolución es hacer elecciones. La correcta, por cierto, para avanzar, para ir hacia la voluntad divina por nuestra propia voluntad. No por obediencia, sino por nuestra propia elección. Hoy día el poder del mal nos quiere quitar ese libre albedrío porque sabe que ese libre albedrío es el que nos hace llegar a Dios. Dios nos dio libre albedrío para que a pesar de nuestra equivocación y todo, finalmente es la única manera que podamos llegar a él si el mal nos quita el libre albedrío a través de la inteligencia artificial a través del control mental a través de todos los que hemos conversado durante muchos programas queridos auditores lo que está haciendo es eliminar lo que es la esencia la parte más importante la no sé el, lo más importante lo que nos hace evolucionar o sea la el motor de nuestra evolución, que es la elección, la elección por discernimiento. El discernimiento por elementos conocidos, por cosas que sabemos que no sabemos porque esto es correcto y esto no es correcto y lo sentimos. Entonces, por eso es que tomamos este camino y no este otro, porque siempre podemos hacer tomar uno al menos dos caminos, a veces más, pero pero al menos dos. Entonces, eh Eso es lo que quiere... en la esencia de, del mal. Y el mal... Quiere destruir la inocencia, porque... El mal... Los niños no tienen libre redirio. No tienen mente individual, sino que tienen la mente tutelada por Dios hasta los 14 años. Eso lo hemos conversado. Entonces, los niños hay que destruirlos, de cualquier manera. lo quieren destruir por las vacunas, los lo destruyen a través del aborto, lo destruyen a través de cualquier manera, porque los niños... La presencia de muchos niños hace que venga de alguna manera la presencia de Dios a la Tierra. Entonces, eh, los niños de cierta manera son Dios en la Tierra, porque son son puros, traen su vibración pura, son son pero lo más puro que tenemos nosotros aquí en la Tierra, los niños, los niños pequeños. No existe la posibilidad de que un niño pequeño mienta, no puede, no, no puede, no no, no no está esa posibilidad. Nosotros le quitamos la pureza, nosotros le enseñamos maldades a veces, pero los niños son puros, en esencia. Entonces, eso es lo, la pequeña reflexión que les quería hacer, mis queridos auditores, y, y con eso tenemos que terminar porque hemos abusado de la generosidad de, de la producción de la radio. Muchas gracias, queridos auditores. Eh, en esta oportunidad... Eh, no tuvimos preguntas, pero bueno, esperamos en el próximo programa tener preguntas. Pero fue importante las temáticas que conversamos, porque la situación es cada vez más grave, la dictadura es cada vez más evidente. Ya la gente del café, de la calle, ya todo el mundo le conversa que una cosa ya que se viene, se nos viene encima todo. que no El panorama lo ven negro la gente. Entonces, la gente, va, empiezan los subsidios empiezan las, las angustias, las... Las ansiedades, está lleno de ansiedades, está lleno de suicidio por todos lados, en distintas partes. Entonces, la única manera de escapar de eso es el camino espiritual. No es una religión, es el camino espiritual. Buscar la vida interior, buscar hacer el bien, buscar hacer algo por los demás. Eso es lo único que nos puede salvar de esa angustia que nos que a veces sentimos todos, ¿eh? porque se ve todo negro. Bueno, mis queridos, los esperamos el próximo jueves.